Aromas y sabores de la cocina regional e internacional Spa and Club Priorizando el cuidado del cuerpo y el descanso Amplios salones de reuniones y business center 123 habitaciones frente al río Howard Johnson Plaza Resort and Casino Mayorajo Paraná Entre Ríos Vas a disfrutar